Aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM e s t é r e o Un encuentro para compartir buena música, temas de conversación, el libro de Urantia. ¿Qué sabes de la existencia? ¿Del origen del hombre? ¿Sabes por qué estás enfermo? ¿Qué necesitas para recuperarte? Ven, descúbrete, conócete. Salud y espíritu. Todos los días jueves, desde las 21 con 15 minutos. Solo aquí en Radio Puente Alto 107.5 FM e s t é r e o Junto a tu gran amigo, el terapeuta Leonel Rojas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Una noche más. Un momento más de compañía. Que pretendo sea por un lado amena, enriquecedora y además novedosa. Una de las cosas que、eh, comentarios que uno recibe tienen que ver muchas veces con que hay hay realidades cambiantes, hay verdades cambiantes y parciales, y con todas esas cosas, nosotros tenemos que ir armando nuestro bagaje de experiencia para poder sobrevivir, vivir, crecer, desarrollarnos. Y completar un ciclo de vida que consiste básicamente, y no, y no es más complejo que esto, un, un proceso que consiste en ir creciendo cada día. No quedarnos estancados. Si usted encuentra que ya ha parado o p a r a d a mucho tiempo en algo, p r e o c ú p e s e porque las cosas pueden estar cambiando y usted no se da cuenta. Y las sorpresas pueden ser grandes, tristes, sorprendentes, no sé. Una de las cosas que más cuesta, y según decía Albert Einstein, Una de las cosas que más cuesta es cambiar una idea, es cambiar un convencimiento, es cambiar un prejuicio. Decía Einstein que era más fácil、eh, romper un átomo que cambiar un, un prejuicio. Y es verdad. Nosotros estamos viviendo una época donde estamos llenos de cosas que aceptamos como verdades y cuando nos preguntamos de dónde viene esa verdad, en realidad comienza un montón de dudas. Son procesos que muchos de nosotros han pasado en la vida y que otros están pasando probablemente, que comienzan a veces muy temprano o otras veces comienzan demasiado tarde. En la Biblia, a q u e l l o s que les gusta la Biblia, hay un párrafo que dice: Acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud y no en tu vejez cuando ya no, ya no encuentres placer en ello. Así que les quiero contar una historia para empezar este programa. Y esta historia habla de un trabajo que hizo un grupo de científicos que encerró a cinco monos en una jaula, en cuyo centro de la jaula colocaron una escalera, una escalera de tijera, y sobre ella un montón de plátanos. Sometieron a los monos a un proceso sin comer. Entonces, cuando uno de los monos subía la escalera para ir a tomar los plátanos, los científicos. le lanzaban un chorro de agua fría sobre todos los que quedaban en el suelo. Repito, plátanos en la parte de arriba de la escalera, los monos con hambre, y cuando un mono subía a buscar los plátanos, entonces los científicos le tiraban agua fría a los monos que quedaban abajo. Pasó un tiempo y los monos aprendieron la relación entre la escalera, los plátanos y el agua fría, de modo que cuando un mono iba a subir la escalera, Los otros lo molían a golpes, con lo que hubiera, porque ya sabían. Después que repitieron varias veces esta experiencia, ya ningún mono se atrevía a subir la escalera a pesar de la fuerte tentación y el olorcito de los plátanos. Entonces los científicos reemplazaron a uno de los monos por uno nuevo. Lo primero que hizo el mono nuevo al ver los plátanos fue subir la escalera. Los otros rápidamente lo bajaron y le pegaron antes de que saliera el chorro de agua fría sobre ellos. Después de algunas palizas, el nuevo integrante mono del grupo nunca más subió por la escalera. Luego, un segundo mono fue reemplazado y ocurrió lo mismo con él que entró en su lugar. Entonces, quiso subir la escala y los monos que estaban abajo antes que le tiraran l agua fría lo agarraron a golpe. Ahora, el primerizo, el mono que había llegado antes, el nuevo, fue uno de los que participó con mayor entusiasmo en la paliza al nuevo. Luego se repitió el, el proceso y reemplazaron un tercero y fue lo mismo. Finalmente el cuarto y el quinto de los monos originales fueron todos reemplazados por monos nuevos. Los científicos entonces se quedaron con un grupo de cinco monos que, a pesar de no haber recibido nunca una ducha de agua fría, Continuaban golpeando a aquel que intentara llegar hasta los plátanos. Si fuera posible preguntar a alguno de estos monos por qué le pegaban con tanto ímpetu al que subía por los plátanos, seguramente responderían: No lo sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. Esto es un paradigma. Está fijada en la mente de nosotros los mamíferos, muchas veces ideas que no sabemos de dónde provienen, pero que determinan nuestro comportamiento. Y muchas veces el comportamiento que determina es un comportamiento、mmm, autodestructivo, muchas veces、eh, matando nuestra propia autoestima, haciéndonos sentir culpables de cosas que no hemos hecho. No sé si me entienden. El objetivo de este relato que les hago es recordarles una vez más que este programa lo que pretende es romper, ayudar a romper viejos moldes y estructuras mentales. Para que podamos acercarnos a nuevas maneras de examinar la realidad. Y mientras Juan Carlos nos prepara un temita con mi con mi músico predilecto, uno de los predilectos de rock, les quiero resumir entonces. Hoy día vamos a hablar de ciencia. Hoy día vamos a hablar de cosas que se nos han entregado, conocimientos que se nos entregó, muchos de ellos que ya se han comprobado y otros que están por comprobarse. Así que dejo con ustedes. アセット・ロディー n コンクス・ファイ・オアマイト。 Were you tortured by your own this? r t In those pleasures that you seek? That made you Tom the Curious? That makes you James the w e a k And you claim you got something going? Something you call unique? But I v e seen yourself pretty showing As the tears roll down your cheeks Soon you know I'll leave you And I'll never look behind Cause I was born for the purpose That crucifies your mind So can't convince your mirror as you've always done before Giving substance to shadows Giving substance evermore And you assume you got something to offer Secret shining in you c o n t i to n u と n d o e う t o n c e s con el desarrollo ことは、何か言うことは、何 a 言うことは、何か言うことは、何か言 e ことは、何か言うことは、何か言うことは、 A entregarle algunas cositas de apoyo para el problema que no es el problema, pero puede llegar a serlo, el problema del envejecimiento. Es un problema en esta sociedad envejecer porque, al contrario de cómo era en la antigüedad,、eh, a medida que el tiempo te va dando más experiencia, en que te vas convirtiendo en una persona con más sabiduría, en este mundo actual pasas a ser más desechable que antes. Todos están muy preocupados de, los, preocupados de los bebés que todavía no nacen, o que van a nacer, pero nadie se preocupa de los que están por morir, de los viejos, que muchas veces que no son viejos tampoco. Son llamados viejos todos los que tienen más de 60 o 65 años. Una persona a los 60 o 65 años hoy día está muchas veces en la flor de la, de la edad, sabiduría, ha terminado de criar hijos, se mantiene, si está con buena salud puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, les quiero contar que dentro del desarrollo del, de la psicología, del estudio del, de la evolución de la persona a medida que v a creciendo, hasta hace unos 500 años atrás no existían los niños, sino que eran hombres chicos, nada más, mujeres chicas. Incluso en la antigüedad, a los 12 años, 9 años ya estaban casadas las niñas. Hoy en día eso es impensado, ¿verdad? Porque ha habido un, una evolución, ha habido un mayor.、Eh, Fortalecimiento de de convicciones respecto del valor de la persona, del valor de su desarrollo, que de una manera o de otra se ha ido imponiendo, a pesar de, de que han habido dificultades, porque bajo ciertos puntos de vista no conviene mirar a la gente de esta forma. Por ejemplo, ustedes saben que la India, en países del sudeste asiático, Existen industrias que se basan en la explotación de niños, trabajan prácticamente como esclavos, porque los niños no tienen conciencia de sus derechos, entonces ellos trabajan en industrias. Hay muchísimas denuncias, hay llamados en, internacionales a no comprar cierto tipo de productos que se sabe que están siendo fabricados con, prácticamente con trabajo de esclavos, niños. Y poco después ya se va tomando conciencia, y hasta hace poco tiempo e s t á en el año 1900, por ahí ya. Eh, se empiezan a, a entender el proceso del de, crecimiento, una etapa muy importante de la infancia, incluso se consagran sus derechos, se, se emite la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y después del niño tú pasabas a grande, hasta que apareció un análisis que se dio cuenta que había otra etapa que era la adolescencia. Después de la adolescencia venía entonces la madurez. Y se, se, se empezó a entender, dentro, sobre todo con los procesos y los sistemas educativos, que había una etapa en el desarrollo que también tenía un tratamiento, requería un tratamiento especial, que era la adolescencia. Bueno, hasta hace poco apareció una nueva etapa dentro de la, de, del desarrollo humano, del crecimiento humano. Y es la etapa que le llaman hoy día la sexalescencia. Que es como una adolescencia, pero de viejo. <risa> Carlos, la sexalescencia. Es una etapa que el hombre y la mujer enfrentan a partir de sus cambios biológicos, por allá por los 60 años, 55 años para arriba, 60 años.、Eh, es un hecho de la causa,、eh, existe un trato especial y además es un nicho de negocio muy relevante. Hay muchos productos que se le venden a este tipo de personas que ya están jubilados en sus países, tienen tiempo, pueden viajar, entonces. Hay paquetes turísticos, cruceros, un montón de cosas. Así es que, hablando del envejecimiento, hoy día ya tampoco podemos hablar de que a los 60 años una persona está vieja, sino que es sexalescente. Acuérdense, amigo, amiga, usted no está vieja, usted todavía está sexalescente por un tiempo. Allá hasta los 75 años, por ahí se podría prolongar. A ver, cuando hablamos del envejecimiento, de los procesos que enfrenta el cuerpo humano a medida que pasando el tiempo. Nos damos cuenta de varias cosas que, que hoy día es fácil entenderlas. Los, los mecanismos de la enfermedad son muy distintos a los mecanismos de la salud. Cuando yo me quiero cuidar de una enfermedad, no puedo emplear, no empleo los mismos、eh, argumentos, los mismos recursos que si yo quiero mantenerme bien. Es decir, si yo no quiero contraer infecciones, no, no, no es que tenga que estar tomando antibióticos por si acaso. Lo que yo hago es manejar una alimentación diferente, de mejor calidad. De esa manera mantengo mejor preparado mi sistema inmunológico para cuando aparezca el, el g e r m e n o el patógeno que me puede producir una enfermedad o una infección, yo lo, me pueda defender. ¿Se fijan? Entonces, hablar de salud es distinto a hablar de enfermedad. Por otro lado, la ciencia está muy preocupada intenta develar qué es lo que es la vida, en qué consiste la vida, en todas sus formas. Y trata de definir la vida estudiando sus mecanismos. Ustedes saben, los científicos no han sido capaces, no han podido. Nunca fabricar vida. A pesar de que sabemos exactamente todo lo que compone una cierta molécula o una bacteria, no somos capaces de generar esa misma bacteria con vida. Un médico decía que la vida es una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, el cuerpo humano es una fuente de energía, de inteligencia, de información que se está renovando constantemente y en cada momento de nuestra existencia. Estoy hablando de salud, estoy hablando de prepararnos para no envejecer muy rápido, para tener mejor vida cuando seamos mayores. Y por eso hay que entender esto: de que el cuerpo humano tiene un sistema de información propio, preparado para、eh, enfrentar distintos problemas. Si nos ataca un, un, germen, un germen patógeno, tenemos un sistema de defensa. Si necesitamos activar la circulación porque hace frío, tenemos un sistema hormonal que estimula la circulación de la sangre. Y ayuda a llevar calor allí donde está haciendo frío. En este momento hace frío aquí en Puente Alto. Hay muchas personas que deben estar en su casa con estufa. Pero l o aseguro que si f r u t a n sus manos o se mueven, la circulación de la sangre por el cuerpo les va a ayudar a vencer el frío. Así es que entonces el cuerpo humano está constantemente cambiando. Lo mismo que el yo. Lo mismo que nuestra personalidad. Nosotros estamos constantemente cambiando. Yo no soy la misma persona que era hace cinco años atrás. Probablemente la chaqueta que uso, o el maletín que ando trayendo, o los zapatos, incluso si han sido de buena calidad, son los mismos, pero yo no, porque yo cambié en este tiempo. Si nosotros nos tomamos un poquito de conciencia, miren, les voy a hacer pensar un poquito, ojalá que no se me aburran, pero por favor entiendan esto. Cada vez que nosotros respiramos, y lo hacemos muy a menudo, si no, no estaríamos vivos, nosotros estamos absorbiendo una cantidad enorme de átomos del universo. Si pudiéramos ponerlo en un número, ustedes escriben un 10 y pónganle 22 ceros para el lado. Esa es la cantidad de átomos que nosotros respiramos cada vez que lo hacemos y que eliminamos cada vez que expiramos. Estamos intercambiando átomos con el universo. Y esos átomos están llegando a nosotros para formar parte de las células del cerebro, las células del corazón, de los huesos, de la piel. Y después lo s botamos. En teoría, nosotros estamos compartiendo nuestro cuerpo con todos los que nos rodean. ¿Se dan cuenta? Estamos compartiendo cuerpo con todos los que nos rodean. Fíjense que los científicos han medido las cantidades de unas partículas que se llaman radioisótopos y ellos dicen que es probable que en este momento, en cada uno de nosotros, e x i s t e n alrededor 100.000 átomos que estuvieron ya en el cuerpo de Jesús, de Buda, de Mahatma Gandhi. De Adolf Hitler e incluso de otras personas desagradables que no quiero nombrar, y sin embargo están acá. Y en las últimas tres semanas de su vida, mil billones de átomos han circulado por nuestro cuerpo y por el suyo y por cada una de las especies que forman nuestro planeta: los perritos, las plantas, porque e la universo l materia del universo, los átomos son de todos. Y así como nosotros estamos absorbiendo y botando átomos, también las plantas, también los animales que nos rodean lo están haciendo. Entonces compartimos todo. Se calcula que en menos de un año habremos renovado los átomos del 98% de nuestro cuerpo. ¿Se fijan? ¿Me pueden decir si entienden esto? En menos de un año hemos cambiado el 98% de los átomos de nuestro cuerpo. Por eso yo les digo, yo ando con una chaqueta que tengo hace unos tres años. Pero yo no soy el mismo, la chaqueta sin embargo es igual, yo he cambiado. Porque mi hígado se cambia completo cada seis meses. El corazón tres veces al año. La piel nos dura un mes, y la botamos. El estómago, en las paredes de estómagos, se renuevan cada cinco días. Y los huesos y el esqueleto aproximadamente cada tres meses. ¿Se dan cuenta lo que significa cuando queremos hablar de envejecimiento y cuando queremos hablar de salud? Que tenemos que cuidar y entender este proceso. Nosotros formamos parte de un todo. Cuando tomamos conciencia de esto, nos tenemos que entonces dar cuenta y preocupar de estar en contacto con lo que es buena onda, con lo que tiene buena vibra. Porque si yo estoy intercambiando átomos, estoy intercambiando información celular con un mal ambiente, entonces yo me enfermo. Hace un, unas horas yo escuchaba unas estadísticas que hay en el norte, en Antofagasta, donde se está pidiendo que se declare zona、eh, especial para el tratamiento auge por la cantidad de cáncer que hay en ese lugar. El hecho de la presencia de tanta industria química,、eh, minería, pesquera, hace que en el ambiente de ese lugar haya una presencia tan alta de c o n t a m i n a n t e que esas personas están absorbiendo en el cuerpo. Entonces, como no todo el mundo tiene la precaución de limpiarse, de, de, de tratar de, de sustituir esa contaminación por una alimentación sana y natural, entonces, como en algún programa les conté, el terreno corporal de esas personas está quedando más propenso a la aparición de tumores, a la aparición de células malignas, de cáncer. Entonces, si yo vivo en Valparaíso y no tengo cáncer, La, si, si la población de Valparaíso tiene menos presencia de cáncer en su cuerpo que la gente de Antofagas, t hay que pensar qué es lo que está en el ambiente que es distinto. Porque a lo mejor comen las mismas cochinadas, las mismas hamburguesas de la comida rápida, a lo mejor comen las mismas cosas del supermercado, lo mismo que se vende en Valparaíso, pero allá se enferman más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es algo que está en el ambiente y que se está introduciendo en su cuerpo. Este tema del envejecimiento, yo lo he tratado n en varios programas porque es más o menos largo. Sin embargo, yo le voy a dejar hoy día dado un par de datos para que ustedes puedan tomar ciertas precauciones.、Eh, hay, un, hay una investigación, fíjense, miren, hay una investigación que se, se desarrolló a partir de la, de, de los, del comportamiento de las personas post-trasplantes, cuando hacían trasplante de órganos, que verificó que nosotros tenemos algo en nuestras células que guarda la memoria. Este concepto se llama memoria celular. Muchas veces la gente cree que la memoria está en el cerebro, pero resulta que la memoria está d i s t r i b u i d a en todo el cuerpo. Les conté alguna vez un caso, no sé si lo hice o si lo escuchó usted, pero esto parte a raíz de un trasplante a una chica en Estados Unidos. Le hicieron un trasplante de corazón. Y mientras ella estaba convaleciente, ella tenía constantemente pesadillas y sonidos recurrentes con un chico que se llamaba Tini. Tini. Tini se llamaba el niño, y llegaba l l e g a b a él en sueño y le decía, la, la saludaba y le decía que, que él la quería mucho, que ella, ella le tenía el corazón robado y cosas de ese tipo. Soñaba siempre con e l mismo, y cuando se despertaba de estos sueños, despertaba con enormes ganas de comer、eh, n u g g e t s de pollo, papas fritas y tomar cerveza. Y le llamó la atención esto, se lo comentó a su médico y todo eso, el médico le dijo que era seguramente un efecto de la anestesia. o a l g ú n tema traumático por, de superación. Cuando ella sale, tuvo la precaución, la sabiduría, no sé, el chispazo, y se fue a la biblioteca de su ciudad y empezó a investigar en los diarios, en las páginas、eh, de, de, de eventos, accidentes y, y crímenes, y, de, y encontró que justo en el día en que ella fue trasplantada de corazón había habido un accidente en donde había muerto un chico que era alrededor de 18 y 19 años, que se llamaba Tini. A la salida de un local de comida rápida donde había estado comiendo n u g g e t s de pollo, p a p a s frita y tomando cerveza. Y se llamaba Tini. Y ese, ese personaje era el que, en, como había muerto en el accidente, era el que había n donado el corazón. Entonces ella llevaba el corazón de Tini y tenía los recuerdos de Tini. Cuando se, se hizo una investigación, se empezó a relacionar esta información con otros eventos que relatan pacientes que han sido sometidos a trasplante. Y que también le pasaban cosas similares. Entonces, ¿qué demuestra esto? De que en las células de nuestros órganos, las células de nuestro cuerpo, hay memoria, s y esas memorias se pueden compartir. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Esto abre un universo de posibilidades para explicar muchos problemas, muchos comportamientos, incluso patológicos, de ustedes o de sus familiares o de algunas personas, y que están influenciados, ¿saben por qué? Por la herencia genética pero emocional de sus propios ancestros. Esto está siendo abordado por un área de la terapéutica y de la investigación psicológica que se llama la psicología transgeneracional. También hablan de la psicogenealogía, se habla de la epigenética. El alcoholismo, por ejemplo, existe una gran probabilidad de que, si el padre fue alcohólico o la madre alcohólica, a través de un gen, esa enfermedad pase a alguno de los descendientes. Por eso es importante saber quiénes forman parte del árbol genealógico para saber si hay una pro propensión al consumo de alcohol y a desarrollar una enfermedad relacionada con esto. Bueno, También se verificó de que hay historias emocionales que no quedan resueltas en los ancestros y que pasan a través de, de genes de la epigenética genética emocional y pueden desarrollar patologías en alguno de los descendientes. Así que cuando hablamos de envejecimiento, cuando hablamos de precauciones, cuando hablamos de tener una mejor vida, es muy importante que nosotros contemos con este tipo de información. Que rompamos el molde esquemático que nosotros tenemos, que se nos ha impuesto por los hábitos sociales en tanto tiempo, y dejemos de pensar de que con una pastilla mágica se va a resolver el problema. Nosotros tenemos la costumbre, mucha gente cree que cuando tiene algún problema. Basta con tomarse una pastillita y el problema se le va a quitar. Le digo desde ya que lo que usted va a hacer desaparecer o disminuir es el síntoma, pero el problema de fondo se va a mantener presente. Y como además el 95% de las enfermedades tienen un origen o causa emocional, por mucho que usted tome diclofenaco sódico o que tome aspirina o que tome lo que sea, la causa emocional, la causa basal de su problema no se va a resolver. Porque ahí hay que abordar el tema de otra forma, ¿me entienden? Por otro lado, otra cosa que hay que tener presente cuando queremos hablar de una mejor calidad de vida y mantener una actitud positiva, tenemos que saber que el, el materialismo que dio lugar a tantas disputas de todo tipo hace unos años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás incluso, el materialismo ya hoy día no existe. La ciencia ha demostrado y hay evidencia en la tecnología. Que la naturaleza básica del mundo material es no material. Eso lo dice la ciencia. En el programa pasado yo les hablé. Si nosotros aislamos un átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple que existe, y yo me paro en el núcleo, y el núcleo lo tengo aquí en la radio, el único electrón que tiene este átomo de hidrógeno, que tiene un núcleo y un electrón, andaría dando vueltas por allá por renca. Y entre el núcleo y el electrón que anda por renca no hay nada. ¿Me entienden? A esa escala. Así que cuando queremos hablar de buena salud, y yo les comento que para tener una buena salud y mantenernos bien durante mucho tiempo, es muy importante tener una actitud positiva hacia la vida, entonces créanme que tengo razones para decir lo que les digo. Porque hay energías que nosotros echamos a correr. Cuando tomamos una actitud positiva, cuando sonreímos, una energía. Que a lo mejor desconocemos su origen, pero que actúa benéficamente para nosotros. Así que recuerden: la materia esencial del universo es no materia. Y muy p r o b a b l e es más inteligente que lo que nosotros creemos. Así que cuidar la apariencia física es parte de la rutina de muchos de nosotros. Pero no es solo por una simple obsesión por la imagen, sino que lo que queremos es llegar a edad avanzada conservados de la mejor manera posible. Para lograrlo, mis queridos amigos, no hay pastillitas. Nos van a ayudar un poco, pero no hay que recurrir a tratamientos costosos ni experimentar con cirugías estéticas. Tenemos que saber. Una vez mi hija dijo: Hay que saber para creer. Muy distinto, hay que ver para creer. Ya les dije el programa pasado que usted lo único que ve es ese 1% de lo que le rodea. No sé si se pueden hacer una idea. Imagínense lo que nos están viendo. Ven el 1%. Esto está demostrado científicamente. Ya no estoy inventando y siendo nada esotérico. El proceso del envejecimiento, queridos amigos, lleva consigo el deterioro lógico de nuestras células y nuestros tejidos. ¿Ya? ¿Pero por qué ocurre esto? Porque hay unas sustancias tóxicas dañinas que hacen que nosotros envejezcamos más prematuramente y nos enfermos más de lo habitual. Esas sustancias. d a ñ i d a s son los famosos radicales, radicales libres. Radicales libres son un compuesto que se forma en las células adentro y sus productores. s q u i e n hace que esto se produzca? Son la contaminación, tanto ambiental como en Antofagasta, por ejemplo, como en la que se encuentra en los alimentos e incluso el sol hoy día tomado en exceso. El tabaco no es en sí un radical libre, pero puede ayudar a producir muchos. El tabaco es uno de los factores que más radicales libres produce en el organismo. Pero ¿cómo nos defendemos de estos radicales libres? El cuerpo humano también tiene en su interior unas sustancias que se llaman antioxidantes. ¿Entienden? Radical libre lo neutraliza el antioxidante. Porque este neutraliza la acción de los radicales libres permite además que el sistema celular y metabólico funcione de una manera correcta y no hagan envejecer el organismo. Estos antioxidantes no se compran, son producidos por el cuerpo de una forma natural y en condiciones normales. Si su cuerpo está en condiciones normales de salud, usted lo está fabricando. Si las condiciones son adversas, usted está sometido a una enfermedad, está sometido a estrés constante, permanente, entonces el organismo va a necesitar mayor cantidad de antioxidantes. ¿Desde dónde lo vamos a obtener? De la nutrición, especialmente de la vegetal. Teniendo en cuenta los factores medioambientales y una, y una nutrición incorrecta, nosotros deberíamos tomar un aporte mayor de antioxidante. s Y sobre todo en las personas muy mayores es muy relevante. ¿Por qué? Porque sus sistemas de reparación y de restauración celular ya no están funcionando correctamente. Es que, dis, disculpe que me tomo un respiro,、eh, estos antioxidantes también son recomendables en personas con mucho estrés. Y hacer ejercicio físico con moderación con o m d e r ayuda c i ó n a mucho al organismo. Porque demasiado ejercicio físico también puede producir el efecto contrario. Si no miren a los futbolistas, tienen 26 años y parece que tuvieran 40. Lo dejo con un timita musical mientras me voy a cambiar de tema. Luz, somos「そもそもそも」 Retomando entonces el hilo del programa, y mientras escuchamos de fondo, acá nuestra tecnología nos permite, una música también para cambiar un poco la mentalidad. Esta es música de los Peles Rojas. Ellos tienen este, este ritmo de música también, ellos usaban unas flautas y tenían su, tenían su tecnología musical también y su estilo. Así que mientras Juan Carlos nos pone de fondo esta música, que nos habla del punto de vista de los Peles Rojas respecto del universo. Y nos conectamos con eso. Yo les prometí en el programa anterior que hoy día quería tocar temas científicos que fueron entregados con información de apoyo a la humanidad allá por los años 1920 y fueron publicados en el año 1955. ¿Por qué es importante conocer esto? Es importante porque las fuentes de información que forman parte de la administración del universo, cuando nos entregan información, nos entregan desde. Distintos ámbitos, distintos puntos de vista. Vamos a hablar de ciencia, de psicología, de desarrollo humano. Por ejemplo, dentro de la información que nos contaban ellos que nos entregaron, en otros planetas habitados cercanos a este, la humanidad e v o l u c i o n a de tal manera que se dio cuenta que las ciudades no pueden tener más de un millón de habitantes porque si no se entornan en inmanejables. Los que viven en Santiago lo tienen claro. Yo creo que si ustedes. Eh, analizan una ciudad como esta de tan enorme tamaño, genera su propio clima, tiene problemas de administración, de seguridad, de control, de eliminación de basura, de proporción de energía. Es tan caro administrar Santiago, se consume más de la mitad de los recursos que genera todo el país. Las regiones generan recursos, por ejemplo en Valparaíso. los derechos por el movimiento en los puertos, ese dinero se viene todo a Santiago y se usa acá para financiar el Transantiago, la, los hospitales públicos, los c o l e g i o s ¿se fijan? Así es que la información que nos entregan estos extraterrestres, por así decirlo, que le aviso a todos los que andan buscando OVNI, que hace ratito ya que están en contacto y e n t r e c á n d o n o s ayuda, que no es un tema para la televisión, es un tema de vida en realidad, que hace tiempo que están con nosotros y nos están ayudando. Es importante entender este tema porque si yo pudiera,、eh, quisiera criticar o denostar la, esta revelación, tendría por ejemplo que ir a verificar la información científica que no entregaron y decir, ¿saben qué? Están equivocados, no es verdad lo que están diciendo. Hasta el momento no se ha podido, hasta el, hasta el día de hoy, no se ha podido este, denostar ni desprestigiar ninguna de las,、eh, por así decir, profecías o información que no entregaron. Mucha información que nos llegaron era desconocida en la Tierra en la fecha en que se publicó el libro. Por ejemplo, ¿qué información hay ahí? ¿Cómo se crea el universo?、Ah, estamos hablando a nivel、eh, cosmológico, astronómico. ¿Cómo se crea el universo? ¿Cómo fue que se creó nuestro planeta? ¿Cómo apareció nuestro mundo? ¿Cómo fue la creación de la vida? Una de las cosas que más intriga a los científicos es saber cómo se formó la vida aquí en este planeta. Una cosa es que exista carbono, hidrógeno, nitrógeno, agua, y otra cosa es que exista vida. ¿Hay vida en otros mundos? También nos contaron eso. ¿Cómo él les contaba la organización de la humanidad en otros planetas? ¿Cuáles son los fundamentos de la energía, etcétera? Si hubieran conflictos en, este, en esta información, ya se habría desprestigiado a esta revelación. Hasta el momento no se ha podido desprestigiar ninguno de estos anuncios. Además, han proporcionado información adicional para muchos científicos. Yo, yo creo que ellos no lo dicen, pero hay muchos científicos que están buscando información a partir, a, a, basándose en estos, en estos anuncios. Así es que hay que tomar en cuenta, además, que si, yo vengo, si, si, si hay una persona que viene de otra civilización, de otro planeta, de otra dimensión, y nos quiere entregar información, tiene que hacerlo en alguno de nuestros idiomas. Pero nuestros idiomas tienen limitaciones para expresar ideas. Ellos usaron el idioma inglés porque era el que mejor se prestaba de los idiomas que había en esa época. Porque el idioma inglés tiene sus ventajas, por eso es que están usados en el mundo. No solamente porque lo hablan los norteamericanos, sino que porque además la terminología tecnológica, científica, es mucho más, queda mucho mejor descrita con la terminología y las frases de inglés. Por eso es importante saber inglés, chicos. No lo miren así a huevo. A ver, el, el libro, por ejemplo. Habla, los reveladores hablan del socavón continental en la superficie de la Tierra. Ellos dicen eso, que en la Tierra, en la superficie, existe un socavón continental. Allá por el año 1935, cuando llegó esta información, había una teoría respecto d esto. e Y ellos hablaron de que existía un socavón continental y cómo se había producido. Así que la información que viene descrita en este libro, que yo l e voy a contar ahora, en el, lo que queda del programa, para que ustedes estén preparados y sepan también. Que yo trato este tipo de temas, hay información que no estaba de acuerdo con la ciencia en el año 1955. Hay, hay información que era desconocida para la ciencia en el año 1955. Y hay información que hasta el día de hoy aún no ha podido ser verificada. Así que, hablando acerca de la información que nos entregaron y que estaba en desacuerdo con la ciencia en el año 1955 y que ahora ha sido corroborada, es. No se asusten de la palabra que hoy usará, ¿eh? yo les explico. El fin del periodo c r e t á c e o y la muerte de los dinosaurios. Cuentan cómo fue que se produjo. El c r e t á c e o según lo que hablamos nosotros acá en el planeta, es una época que fue en que el, en la dominación del planeta estaba a cargo de enormes animales, los dinosaurios, y bosques enormes que cubrían prácticamente toda la Tierra. También nos hablan、uh, del socavón continental, como les decía, y las plantas. Placas tectónicas es un tema que para nosotros es muy relevante porque estamos justamente en el borde de la placa de Nazca. Y, y, y otro tema es la materia oscura en el universo. Si ustedes escuchan reportajes científicos que están, gracias, a, gracias al cielo, hoy día se da la más de ciencia en la televisión, especialmente en CNN, hay entrevistas c i e n t í f i c o s en Televisión Nacional 24 Horas también. Ellos están hablando de la materia oscura en el universo, que es un misterio para los científicos. Y resulta que la materia oscura, al parecer, es el 95% de la materia que está en el universo. Y es materia oscura, no se ve. Ahora, información que era desconocida para la ciencia en el año 1955, que es cuando se publica esta revelación, y que ahora son conocidas para la ciencia: es la estructura a gran escala del universo, el uso del ADN para el futuro desarrollo humano. ¿Cómo fue que llegó el ADN? Al planeta, ellos dicen que vino del espacio exterior y hace alrededor de 550 millones de años llegó el ADN, por lo tanto, el hombre es posterior a 550 millones de años. Y la otra información que era desconocida para la ciencia en el año 1955 y que hoy en día está verificada por la ciencia es que el universo entero está en un plano, el universo no es esférico. El universo está en un plano. Y eso hoy día está verificado por la ciencia. Así que los que todavía hablan de que el universo se formó a partir de un Big Bang, algunos saben de lo que estoy hablando, una, una explosión de una pequeña partícula de materia que fue la que dio origen a todo el universo, ¿ya? esa teoría hoy día se cae porque significaría que el universo estaría expandiendo en el espacio, digamos, de, en todas las dimensiones, como una esfera, porque una explosión en el vacío produce una. una Movimiento de materia de una manera esférica, ¿me entienden? Ya. Bueno, el universo entero está en un plano y eso era desconocido para la ciencia en el año 1955. Y ahora viene algo más entretenido todavía y de lo cual vamos a ir hablando en futuros programas. Información que aún es desconocida para la ciencia y que a usted le va a sonar conocida muy, mucho de lo que le voy a comentar. Primero, ¿cómo fue que se creó el sol y los planetas? Esta información no la tenemos. Hay algunas teorías, pero la ciencia hoy día no sabe. ¿Cómo es el proceso de creación continua de materia y energía? Los que estudian física, los que me están estudiando, que pasaron no hace sé, mucho por el colegio, saben que hay un principio básico que se llama la conservación de la energía. La, materia, la energía no se destruye, solo se transforma. Hoy día no se sabe de dónde viene dónde proviene la energía, ni la materia. Sin embargo, se han hecho experimentos que le he comentado. Y, y les va a sonar esto: es, andan buscando la partícula de Dios, el, botón de, el, el bosón de Higgs. Le llaman otra información que todavía la ciencia n o descubre y que nos informan ellos son los circuitos energéticos del espacio. ¿Por qué se produjo además la fragmentación del quinto planeta desde el sol? El cinturón de asteroides que todos hemos visto en el colegio, nos mostraba n el sistema solar y había una parte que decía: Este es el cinturón de asteroides. Y entonces, cuando el hombre quiera pasar esa, esa parte del universo, cuando hayan viaje s a otros mundos, va a tener que tener mucho cuidado porque hay una parte que está rodeada de trozos de material que están girando en torno al Sol y que c o r r e、eh, s p o n d e a un planeta que se fragmentó en algún momento del tiempo. Y aquí está la información. Otra información es que la materia se organiza en siete superuniversos: siete super, superuniversos, no siete universos, siete superuniversos. También nos dicen dónde están ubicados estos siete superuniversos. Otra información es cómo fue que se produjo la evolución de una manera puntual, cómo se producen los saltos evolutivos. Así que si están un poquito aburridos, por favor, suba un poquito a la música, Juan Carlos. Oye, me voy a sacar la gorra,、oh, perdón, no ni me avisaste. Yo, yo soy Leonel, estoy salvando la cámara acá que están mirando con la, la pantalla. Yo soy el Leonel, aquí estoy sin gorro. Ya, sigamos porque la idea es que, dándole peso a la información que nos entregaron con tanto cariño estos reveladores, yo le estoy entregando información que sirve para corroborar de manera positiva y cuál es el origen de nosotros, qué sentido tiene nuestra vida. ¿Y por qué es relevante dar a conocer esto? Reitero que yo ni nadie de los que conocemos esta revelación pretendemos formar religiones, partidos políticos, grupos sociales, etc. Ninguna de esas cosas. Solamente queremos que la humanidad evolucione y se evoluciona sabiendo de manera de ele saber elegir qué cosas sentimos, de manera de saber elegir con quién nos relacionamos, qué emociones preferimos tener y muchas otras cosas más. Entonces. Otra información que viene y que yo les voy a contar en futuros programas es el origen del ciclo de las manchas solares. Estos ciclos de 11 años que tiene el Sol y las manchas solares que se producen. ¿Por qué se producen? Viene la información ahí. ¿Por cómo se formaron los 12 planetas del sistema solar? Son 12. También nos dicen que hay dos tipos desconocidos de energía que nosotros aún no descubrimos, pero que los vamos a descubrir. ¿Cuál es la, la causa de la.? Acción de onda de las partículas luminosas. Esto les parece extraño. Resulta, amigos, que la luz usted no la ve. Lo que usted ve son los objetos iluminados. Pero cuando yo logro aislar la luz para analizarla, y esto se dieron cuenta a Einstein y otros físicos, que la luz es una vibración y a la vez son partículas. Esas partículas se llaman fotones. Otro misterio. Y aquí ellos nos cuentan cuál es la causa de, de, que, que, que ocurre este fenómeno. También nos dicen que hay velocidades mayores a las de la luz, para que usted sepa, cuando le sigan hablando de que la velocidad de la luz es la máxima velocidad en el universo, eso es desde la óptica de nosotros. Estos, estos pequeñitos seres que vivimos en este pequeñito planeta que estamos tratando de destruir de, mejor, de la manera más rápida, pareciera, nosotros creemos estas cosas, pero eso no es todo. Nuestra soberbia es, como decía Einstein, solamente conozco una cosa más、eh, más grande que el infinito del universo, dice, que es la estupidez humana. Nosotros pensamos que sabemos todo. Hay que ser más humildes y querer más a nuestro planeta y respetar más a los animales, respetar más a las plantas. Así que existe velocidad e s mayor a la velocidad de la luz. Ocho veces la velocidad de la luz les adelanto. Existen dos clases de gravedad. Nosotros conocemos una gravedad. Cuando usted va a la Luna, le dicen que allá va a pesar mucho menos que acá. Por lo tanto, ustedes sus pasos son más largos porque la, planeta, la, la Luna es más chica. Por lo tanto, la fuerza de gravedad con que la trae es menor que la de la Tierra. Todos los objetos caen hacia el piso porque existe una fuerza que se llama fuerza de gravedad. Ya lo dijo Newton. Sin embargo, existe otra gravedad. Existe además la antigravedad para todos aquellos que se quieren trasladar a través del espacio sin, sin vehículos. Les digo que si ustedes son capaces de manejar la antigravedad, van a poder desplazarse sin tener problemas sobre la superficie. Además, habla cuál es la energía mayor que en el espacio y nos habla del ultimatón. El ultimatón es el famoso Gozón de G, o sea, no es él, pero es parecido a lo que andan buscando los científicos hoy día con su superacelerador de hadrones que está en Suiza, en Ginebra. Que mide 27 kilómetros de extensión, donde tienen partículas subatómicas a grandes velocidades, cercanas a la velocidad de la luz, para que choquen entre ellas y a ver si así logran hacer que aparezca la partícula de Dios. Ellos le llaman el bosón de Higgs y acá en el libro d Urantia, en el año 1955, hablaban del ultimatón. También nos cuentan, y les voy a contar a futuro para que vean ustedes que esto va a ser entretenido, cómo se produjo la transición del hombre d e Neandertal al Cromañón. Bueno, si a alguien le interesa saber esto, y o estoy seguro que hay mucha gente que le interesa, los que andan buscando el origen de la humanidad. ¿Cómo fue que desapareció el n e a n d e r t a l e n s e y apareció el Cromañón y se impuso?、Ah, si a alguien le interesa, <ríe> yo creo que a varios, no interesa a mí, ¿cuál es la duración de vida de una estrella común? Puede ser relevante, ¿eh? nuestro Sol. Después, ¿cuáles fueron las condiciones especiales que se requerían en la Tierra para que apareciera nuestro tipo de vida? Así que, un poquito de, de, de volumen para. Voy a, voy a contarles en este espacio que nos queda, reiterándoles que la información que le estoy haciendo llegar es la, la información que nos entregaron unos seres cósmicos. Que están asistiendo a la humanidad, que están con nosotros desde hace mucho tiempo, desde antes que aparezcamos sobre el planeta, que están pendientes de nuestro progreso, de nuestro desarrollo, pero no están pendientes solamente de la, de la tecnología, están sobre todo pendientes de, nuestra, de nuestro progreso espiritual, de nuestro progreso moral, de la calidad de vida que somos capaces de desarrollar basada en valores de solidaridad, de amor, de autorrespeto. Fíjense en lo que están preocupados. ¿Y nosotros de qué estamos preocupados? Pregúntense. Así es que, a ver, algo que puede ser entretenido, le decía yo que, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Cuenta la leyenda, hace poco tiempo salió esta teoría, de que la vida de los、eh, dinosaurios se extinguió porque hubo un asteroide que cayó sobre el planeta、eh, hace mucho tiempo, y este asteroide medía 16 kilómetros de diámetro. 16 kilómetros de diámetro es la distancia que hay de aquí a la plaza de Santiago, la plaza de Alma a Prox. De ese tamaño era el asteroide que cayó sobre el planeta cuando los dinosaurios eran los dueños de acá, con todos sus distintos tipos de especies que habían evolucionado, tanto herbívoros como carnívoros,、eh, que caminaban o que volaban, que nadaban o que se arrastraban sobre la superficie de la Tierra. Todos esos animales se extinguieron, dijo, dijo la teoría, ya por los años 50, pareció, de que. Investigando en el Golfo de México se dieron cuenta que ese hoyo, si u s t e d miran e el mapa, se dan cuenta que es un círculo casi, lo produjo un meteorito que cayó ahí y que produjo una explosión tan grande, hizo que el agua se gasificara, de que saliera despedido hacia, la, hacia el cielo ceniza, fuego, que cubrió el cielo más o menos por 100 años. Fue una tormenta en donde hubo noche por 100 años, ¿se dan cuenta? En ese tiempo se extinguieron la, todos los que eran vegetales porque no podían hacer fotosíntesis. Como se extinguen los vegetales, los grandes animales, que eran los herbívoros, se murieron de hambre. Después de ellos se murieron de hambre los carnívoros. Y solo sobrevivieron los que estaban mejor adaptados para enfrentar este tipo de circunstancias. Bacterias, pequeños animales, chiquititos, peces que estaban muy, a, muy abajo en l a p r o f u n d i d a d del océano. Esa es la teoría científica que hay hasta ahora. Los reveladores nos contaron de que el periodo de este periodo finalizó, se llama c r e t á c e o esta época, el c r e t á c e o a g r e g u é esta palabra a su diccionario y se no s lo sabía. Una palabra bonita además, el c r e t á c e o Finalizó porque hubo uno de los más grandes flujos de magma volcánico de todos los tiempos. Hubo un volcán gigantesco que se produjo y desde el fondo de la Tierra salió magma, que es lava, que cubrió. Varios continentes. Esto hizo que se extinguiera la vida vegetal. Imagínense la nube de ceniza que cubrió el cielo, la lluvia de, de piedra p o m e como toda explosión volcánica. Entonces, inicialmente la ciencia estaba de acuerdo con esto, ellos suponían que había pasado una cosa como esta. Pero cuando en el siglo XX la ciencia encontró esta teoría que yo les conté al comienzo, la leyenda, entonces、eh, se hizo un poco de luz. ¿Por qué? Porque Para aquellos que van al cajón del Maipo, le, le encargo, cuando vean esas placas tectónicas que se, han, se levantaron hace 64 millones de años y que son lo s que forman esa cordillera que se ve allá, van a divisar entre medio de, la, de la, una línea blanca. ¿ya? Se ven todas las, las, digamos esas cortezas que están formando capa tras capa de la roca. Hay una blanca, muy chiquitita, que está, en, eso está casi en todo el planeta. Eso es ceniza y además hay un metal ahí que se llama iridio. Y eso, eso está prácticamente en todo el planeta. Lo que demuestra esta, es lo que nos cuentan los, los, tanto los científicos con su teoría, porque efectivamente este asteroide cayó sobre el Golfo de México, pero no es la explicación que fue la que causó el fin de los dinosaurios. Fue esta tremenda explosión de magma que cubrió varios continentes, y eso fue lo que levantó, digamos, una una capa de s i l i c i o que es un elemento metálico, que, perdón, iridio. iridio Que está encima de la capa del Cretáceo, es decir, debajo de esa capa están los dinosaurios o fósiles. Cuando usted sube la, la precordillera, va hacia el cajón del Maipo hacia arriba, hay una zona donde usted le van a vender amonites, muchos fósiles, porque todo eso que está allá arriba, por ahí, ¿cómo por el l se llama Juan Carlos?, donde están los baños morales, toda esa zona,、eh, antiguamente era el fondo oceánico. 64 millones de años atrás, eso se levantó. Y estos quedaron, todos estos bichos quedaron allá arriba y se fosilizaron. Bueno, así es que esta explosión de magma entonces fue la que des, desparramó el iridio sobre todo el continente terrestre. Y nunca se ha encontrado un volumen tan grande de iridio en ningún meteorito, y menos en este que cayó sobre el Golfo de México. Así que la teoría esta del, del, del asteroide cayendo sobre el Golfo de México. Es parcial, porque sin, sin embargo, que produce el efecto que dicen que se produjo, esa nube de polvo y de ceniza que apagó la l u d a del sol por largo tiempo, en realidad lo que pasó, lo que extinguió a los dinosaurios fue esta expresión de magma volcánico que en cualquier momento podría tal vez volver a ocurrir, quién sabe, pero en aquella época extinguió la vida de los grandes animales. Amigos míos, no somos nada sobre este planeta, así que no nos creamos tanto <risa> que somos la, ¿cómo dicen?, los reyes de la creación. Bueno, eso por ahora, por hoy día. Hoy día les hablé ciencia, les hablé de algunos temas para el envejecimiento. Les dije que tenían que consumir muchísimos vegetales, muchos vegetales, todo tipo de vegetales. Siempre, siempre consuman, miren, consuman vegetales de cuatro colores:、eh, rojo, verde. Mientras más oscuro el verde, Mejores propiedades alimenticias tiene mayores minerales. Por ejemplo, una s e l g a muchísimo más alimenticia que una lechuga. Si la lechuga es blanca, puede ser muy rica, pero no tiene tanto alimentación como una lechuga que es más oscura. Consuman de, todo tipo, de, de, de cuatro colores siempre son ensaladas. Consuman aceite de oliva. Dejen a ver. Una vez más les digo: ahorren plata en bebidas gaseosas y de fantasía y gástenla en frutas y coman jugos de fruta. Tomen agua hervida 4 o 5 minutos. A esa agua le ponen pedacitos de torrejas de limón, torrejas de pepino. Coman tomate por la cantidad de beta caroteno que tiene. Coman、eh, este, repollo. El repollo es fantástico para el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy hablando de alimentación si estamos hablando de salud? Porque para que usted entienda, lo que usted come está relacionado con su cuerpo, con lo que usted fabrica en su cuerpo. Para los dolores musculares y articulares que muchos de ustedes tienen, hay un r e medicamento o hay un m e d i muy barato, se llama cloruro de magnesio, lo venden en todas las farmacias, no cuesta más de mil pesos, un sobre 30 gramos. Les voy a dar el dato. Cómprense una botella de vidrio, de tapa roja, no cuesta más de 700 pesos de tapa, de tapa rosca, de vidrio, hiervan agua y en esta botella de un litro de agua, viertan, pongan primero s o s、sí、i l a s a l Un sobre de esta sal que se llama cloruro de magnesio cuesta 900 pesos, a lo más 1200 pesos. Y van a tener entonces una solución de cloruro de magnesio de un litro, que son más o menos 1000 mililitros, y se tienen que tomar diariamente, los más viejos, dos dosis al día de 33 ml. 33 ml es como el tercio de un, de un vasito vinero de estos de Oporto. Pueden medirlo de alguna manera con uno de estos. Traten de, esto es calculado aproximadamente. ¿eh? Se toman en ayunas el, la primera, el primer vasito y la noche antes de acostarse, si usted tiene muchos dolores reumáticos,、eh, tiene dolores en la columna, en las caderas, pero no tome más que eso. Aquí no se trata de cantidad, se trata de hábito. Porque alguien podría tomar los 30 gramos y tomárselos de un viaje y le digo que se vais por el water de inmediato. ¿ya? y Eso le va a hacer mal. Reitero: un litro de agua, 30 gramos de, de cloruro de magnesio. Lo guardan en la oscuridad para que no se eche a perder el agüita. Y si usted es jovencito, tiene unos 45 años, usted jovencito, se toma un vasito de esos de 33 ml en la mañana, en ayunas, se levanta, se toma su vasito y va a andar bien. ¿Le va a hacer bien a las personas mayores que tienen problemas de próstata? ¿Le va a hacer bien? Porque lo que hace esta solución, y experimentalmente se ha comprobado la gente que lo hace, es que ayuda a descalcificar la próstata. Ayuda a descalcificar la próstata. Entonces, mientras más blandita está la próstata, menos riesgo hay de heridas y problemas de, de problemas muy dañinos. En vez de estar, o sea, le va a ayudar esto muchísimo si no tiene dinero para comprar los medicamentos que son estándares que cuestan del orden de 20 mil pesos para arriba. Haga, esta, haga este ejercicio. Y si estamos hablando de próstata, vamos a hablar de algo que es muy barato y en la feria lo b o t a n son las pepas de calabaza, las pepas del zapallo. Cuando vaya a la feria, mi amiga, usted que le va a comprar las cosas al viejito que está en la casa, pida que le regale las pepas e incluso déle unas monedas al hombre que, para que no las bote nunca más. Usted llega a su casa, las limpia, las guarda, con ello puede hacer una solución, la echa a hervir en una, un poquito de agua y hace que el caballero se tome esa solución acuosa, esa infusión. O bien simplemente se la da tostadita y se las come. Son muy ricas. Incluso las venden, sabes tú que las venden y hay gente que hace pan de este pan. Pan ecológico y le ponen le, le, pepita de semilla de maravilla y le ponen pedacitos e s t r a de de de calabaza. Así que ya les conté: a ver, ensalada de cuatro colores, consíganse aceite de oliva, todos los días coman ensalada, coma carne una vez por semana. Es un mito de que, que da, da una señal de buena vida comer carne todos los días, es una tontera que, que por la que pasamos hace un tiempo atrás. En donde pensamos, después de tanta privación que v i v i e r o nuestro n s abuelo s por las guerras, pensamos que comer carne todos los días era la solución. No, no es bueno. Y más encima con esta carne contaminada que nosotros hoy día comemos. Respira aire puro, haga ejercicio con moderación, tenga pensamientos positivos, mírese al espejo y sonría. Y esa sonrisa anda atrayendo por la vida. Porque con eso usted atrae, atrae las buenas vibras, que son un factor muy fundamental para que su subconsciente y la información de sus células solamente procese lo bueno. Ya tiene un par de datos prácticos, se da cuenta que no son ninguna maravilla, son cosas muy simples que hay que recordar. En, en el próximo programa les voy a dar una lista de ciertos medicamentos para ciertos problemas que están asociados a la vejez, como la arteriosclerosis, la depresión y otras cosas más, para que ustedes consigan en las farmacias homeopáticas de su barrio. Así que eso por hoy día, se nos fue el tiempo, un abrazo para todos, cuídense. Anden contentos, sueñen, tengan bonitos sueños, despiertos y acostados, porque esos sueños se van a cumplir. Eso es pensamiento cuántico. Chao, buenas noches.